de Cerdanyola Gen de Cerdanyola. Gent de Sardanyola Gent de Cerdanyola. Com? Gent de Cerdanyola, Gen de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gen de Cdanyola. Gen de Cerdanyola. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Clemente Cano, sido de 39 años, ciudadano de, Sarañola, de Cerdañola del Vallés. Nací en Sabadell porque donde estaba el hospital, pero bueno, llevo viviendo en Cerdañola desde que nací. Mis padres vivían, vivían en Barcelona y bueno, es cuando empezó Cerdañola a hacerse bloques de pisos para la gente que venía de fuera y bueno, pues hace... 40 a 40 años vinieron mis padres y bueno y al año nací yo aquí en Sarrañuela en la calle Santa Marcelina hombre con más hormigón, porque cuando yo era pequeño, todo esto era en campo de viña, y bueno, era una... Como crío lo pasé muy bien, había casas abandonadas, y los metíamos, ahora ya eso nos son los bloques de piso, a la hora de accesibilidad y de todo, la ciudad la veo... Bueno, que se va, se va haciendo cosas, se va tirando adelante, aún quedan muchas cosas que hacer, pero bueno, se ve una, una ciudad bonita. Se puede mejorar, ¿eh? Hay mucho que mejorar, pero que va la cosa por buen camino. Quitaría alguna autopista, menos, menos autopista menos carretera quizás pero bueno pues yo un día era un, eran fiestas de no me acuerdo y no tenía y me, bueno aquella noche me fui de fiesta estuve aquí pues a viviendo en algunos grupos en algunos conciertos que había en el hockey que era donde está el altis ahora y me fui a casa de un amigo y me dijo la amiga ah, quédate a dormir y eso y dije Ah no que mañana queda para ir a la playa y cuando me levanté por la mañana pues era un día muy nublado y no era un día muy muy de playa y yo tampoco tenía muchas ganas de levantarme porque me había acostado tarde pero como ya había quedado y eso bueno dije Va, pues voy a la playa... ...y como el día estaba tan nublado... ...pues en el sitio donde siempre nos tirábamos de cabeza eso... ...pues dije va, me voy a tirar y así pues... ...si me tengo que meter a poco a poco no me meto en la playa... ...me tiraré de golpe... ...y así fue, mira... ...me rompí las cervicales y, y entonces pues... ...voy en silla, sí... No, ...no trabajo... ...lo he intentado muchas veces... ...pero que no... ...no tengo muy fácil porque a ver... ...yo tetrapléjico que no muevo las manos... ...o sea que es, es difícil... ...lo he intentado, hice un cursillo de radio... ...más de una vez... O sea, había una, una empresa en Sabadell que se dedicaba a dar trabajo a minusválidos también, la 11 ONCE... ...quieren a la gente que esté muy bien... ...gente de vino en la OCE no la quiere... ...intenté varias veces también y no... ...y ahora pues tengo 40 años ya... ...y, y ya no estoy como para pa ir buscando... ...podría no... ...pero claro, si saliera alguna cosa o lo que fuera... ...pues sí, no me importaría... ...soy una persona activa, no me gusta quedarme en casa... ...me gusta hacer cosas, pero claro... ...si no sale nada... ...la foto del Mulla del año pasado... ...en la Plaza de la Cés... ...por ejemplo, con toda la gente ahí... ...ahí en la Plaza de la Cés... ...un día que hacía solecito, estaba bien y la gente con muy buen rollo la verdad, buen recuerdo, tengo un buen recuerdo, un buen recuerdo de ese día un músico, un bon Scott, una ciudad Barcelona, una película, el dentista una canción, eh, ama y el Sánchez ama, el alma de Extremadura, una playa, Mojaca uy, yo poema estoy un poquillo verde, pero bueno una época, con 14, 15 años con no sé, el sesen, 70 y 80, un país, Marruecos un libro, pero bueno, el, el libro que me ha gustado a mí mucho ha sido el Cicampeador, un personaje de Xavi Casa, un sueño, porque la gente no pensara tanto, que se dedicara más a sentir y me gustaría que todo el mundo fuéramos así, que le diéramos menos vuelta a la cabeza y sintiéramos más. El jazmín, jazmín, el olor al jazmín. De juventud, a ah, los primeros ligues, era una época buena. Una comida. Unas patatas fritas con huevos frito Un color. El verde. Una flor. Una margarita. Un lugar perdido. Esto es broma, pero bueno, existe, ¿eh? Un amigo mío tiene, se ha montado un toldo y le llamamos la jaima de Jaime y en su patio estamos ahí, por un sitio así, en su patio, por ejemplo, te ha hecho una especie de jaima y está muy bien. Y se está escondido Soy miembro de una asociación, se llama Asociación Tortugas Cerdañola Senza Barreras y que estamos luchando pues, por tener una ciudad más accesible para todos, no solo para la gente minusválida sino para la gente que va en carrito, con su niño o la gente mayor, o sea una ciudad para, para todos, que, que una ciudad accesible va bien para, para todo el mundo. Si tuviera que pedir un centro, yo pediría un centro pues, para la gente joven y eso, que, que hace falta, no, yo que sé, para pa, pa que, pa que hagan sus actividades. tienen son gente La gente joven es el futuro, y, yo que sé, un centro grande con muchas salas de ensayo, de todo tipo, de teatro, de, de música, de, bueno, era más de calle yo, me gustaba mucho la calle a mí para estudiar, uff. ...me llamaban, que me decía la profesora... ...que estaba hecho del rabo de lagartija... ...soy un estudioso de la vida... ...me gusta observar mucho, ver las cosas... ...y darle vueltas, por qué y eso... ...soy un poco filósofo... ...bueno, pues pediría por ejemplo... ...que que el transporte público de Sarañola... fuera accesible, lo más para mí ahora mismo... ...lo más importante... ...el poder claro. moverse una persona... donde quiera, sin necesidad de depender de nadie... ...hombre, yo tengo alguna dependencia severa... ...yo soy una persona tetrapléjica... ...y bueno, el apoyo de mi mujer... ...pues la verdad es que me hace mucho, ¿no?... ...y luego, pues entrar con la ciudad rueda a todos los sitios. Eso es la verdad que sería vamos, sería muy grande. Con pues muchas gracias, Di Xavi. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara la montaña y escuchara ahí la mente de Sofía adormecida las palabras de amor de mi garganta. ser un idio de un importante abogà.